Empiezo con el nombre de Alá, el Clemente, el Misericordioso. Kaf, Ha, Ja, Ain, Sad. Esta es la historia de la misericordia que tu Señor concedió a su siervo Zacarías. Cuando este lo invocó en secreto y le dijo: Señor, Mis huesos se han debilitado y mi cabello ha encanecido. Y siempre has respondido a mis súplicas. Oh, Señor, temo lo que mis familiares puedan hacer tras mi muerte, y mi mujer es estéril. Concédeme, pues, de tu parte un hijo que herede de mí y de la familia de Jacob la sabiduría y la transmisión de tu mensaje y que estés complacido con él. A darle respondió a través de un ángel diciéndole: Zacarías, te anunciamos la llegada de un hijo que se llamará Yahya. Juan. No hemos asignado este nombre a nadie con anterioridad. Zacarías dijo: Señor, ¿cómo podré tener un hijo si mi mujer es estéril? y yo he alcanzado una muy avanzada edad. Alá le respondió en boca del ángel. Así será, pues tu Señor ha dicho. Ello es fácil para mí. Y en verdad te creé con anterioridad cuando no eras nada. Zacarías dijo: Señor, dame una señal como prueba de lo que dices. Ala le respondió a través del ángel La señal será que no podrás hablar a nadie durante 3 noches a pesar de no padecer ningún defecto ni enfermedad Entonces salió del oratorio donde se hallaba y se dirigió a su pueblo indicándoles con gestos que glorificaran a su señor por la mañana y al anochecer Y le enseñamos la Torá y le dijimos Juan Aférrate bien a las escrituras. Y le concedimos la sabiduría y el entendimiento de la religión desde pequeño. Y el don de la misericordia y la pureza, y era piadoso. Trataba con respeto y amabilidad a sus padres, y nunca fue arrogante ni desobediente. La paz estuvo con él el día que nació, el día que murió y lo estará el día en que resucite. Y recuerda, oh Muhammad, lo que te hemos revelado en este libro, el Corán, acerca de María, cuando esta se apartó de su familia para retirarse a un lugar orientado hacia el este, y se ocultó de ella. Entonces le enviamos al ángel Gabriel bajo la forma perfecta de un hombre. María le dijo asustada al verlo: Me refugio de ti en el Clemente si es que temes a Adah. El ángel dijo: No soy más que un enviado de tu Señor que te anuncia la concesión de un hijo puro. María respondió: ¿Cómo podré tener un hijo sin ningún hombre me ha tocado ni soy una mujer indecente? El ángel dijo: Así será pues tu señor ha dicho eso es fácil para mí y haremos que sea para la gente una prueba de nuestro poder y nuestra misericordia y es un asunto que ya ha sido decretado y María lo concibió y se alejó hacia un lugar apartado de su familia y los dolores del parto la llevaron junto al tronco de una palmera entonces dijo Ojalá hubiese muerto antes de esto y hubiese sido olvidada por completo, de manera que nadie supiese quién soy. Y la llamó desde abajo y le dijo: No te aflijas, pues tu señor ha hecho que corra un pequeño arroyo a tus pies. Sacude el tronco de la palmera hacia ti y caerán sobre ti dátiles dulces y frescos. Come, bebe y alégrate por tu hijo. Y si ves a alguien y te preguntan por el niño, dile: He realizado un voto de silencio al Clemente y a partir de ahora no hablaré con nadie en el día de hoy. Y se presentó ante su gente con el niño en brazos. Le dijeron: "Oh, María, has hecho algo inaudito. Oh, hermana de Aarón, ¿cómo has podido hacer algo así?" Tu padre no era un hombre adúltero, ni tu madre una indecente. Entonces María señaló al niño para que le preguntaran a él y le dijeron: ¿Cómo vamos a hablar con un niño que aún está en la cuna? Entonces Jesús habló diciendo: Ciertamente soy un siervo de Alá. Me ha concedido la revelación, el evangelio y me ha hecho profeta. Me ha bendecido allí donde esté y me ha ordenado cumplir con la oración y entregar caridad mientras viva. Y me ha ordenado ser respetuoso y amable con mi madre y no ser arrogante ni rebelde. La paz estuvo conmigo el día en que nací y lo estará el día en que muera y el día en que sea resucitado. Este, cuya historia te hemos contado, Oh Muhammad, es Jesús, hijo de María, y esta es la verdad sobre la que dudaban y discrepaban los judíos y los cristianos. Alá no iba a tomar para sí un hijo. Glorificado sea. Cuando desea algo, le basta con decir sea y es. Y Jesús decía a su gente, ciertamente Alá es mi Señor y el Señor de ustedes. Adórenlo, pues solo a él. Ese es el camino recto. Mas las diferentes sectas de entre quienes recibieron las escrituras discreparon entre ellas acerca de Jesús. ¡Ay de quienes rechazan la verdad cuando comparezcan ante Alá en un día terrible, el día de la resurrección! Con qué claridad verán y oirán el día en que comparezcan ante nosotros. Pero los injustos que niegan la verdad se encuentran hoy en esta vida en un claro extravío. Y adviérteles, oh Muhammad, del día de la resurrección en que se lamentarán por no haber creído en la vida terrenal cuando sean juzgados y todo esté ya decidido. Mientras que ahora se muestran indiferentes y no creen Ciertamente nosotros heredaremos la tierra y cuanto hay en ella pues solo nosotros permaneceremos cuando todo perezca y todos retornarán a nosotros para ser juzgados Y recuerda lo que te hemos revelado en el libro el Corán acerca de Abraham En verdad era un hombre veraz y un profeta Recuerda cuando dijo a su padre Padre mío ¿Por qué adoras aquello que no puede ni escuchar ni ver y no puede serte de ninguna utilidad los ídolos Padre mío he recibido un conocimiento que no posees sígueme pues y te guiaré hacia el camino recto Padre mío no adores al demonio pues él es ciertamente un rebelde que ha desobedecido al Clemente Padre mío temo que te sobrevenga un castigo del Clemente y que te conviertas en un compañero del demonio en el fuego Su padre le dijo ¿Acaso desprecias a mis divinidades Abraham si no dejas de hacerlo te la pidaré Aléjate de mí, pues, por un largo tiempo. Abraham le dijo, La paz esté contigo. Pediré a mi Señor que te perdone. Él siempre es benévolo conmigo y responde a mis súplicas. Y me alejaré de ustedes y de lo que invocan fuera de Alá. Yo invoco y adoro solamente a mi Señor. Amén. Espero no ser desafortunado en mis súplicas y en mi adoración a mi Señor. Y cuando se alejó de ellos y de lo que invocaban y adoraban fuera de Allah, le concedimos a Isaac. Y a este le concedimos a Jacob. Y ambos fueron profetas. Y les concedimos de nuestra misericordia e hicimos que fueran elogiados y ensalzados. Y recuerda Oh, Muhammad, lo que te hemos revelado en el libro, el Corán, acerca de Moisés. Adoraba solamente a Allah con sincera devoción, y fue un mensajero y un profeta. Lo llamamos desde la ladera derecha del monte, e hicimos que se acercara para hablarle en privado. Y le concedimos a su hermano, a Aarón, como apoyo por misericordia nuestra haciendo que fuera también un profeta y recuerda la mención que el libro el Corán hace de Ismael era siempre fiel a sus promesas y fue un mensajero y un profeta ordenaba a su pueblo rezar y entregar caridad y Allah estaba complacido con él y recuerda la mención que el libro el Corán hace de Enoch fue un hombre veraz y un hombre y un profeta y lo honramos elevando su posición en el paraíso. Esos son algunos de los profetas a quienes habla agració de entre los descendientes de Adán y de quienes salvamos con Noé y de entre los descendientes de Abraham e Ismael y de otros a quienes guiamos y escogimos. Cuando las alegallas del Clemente les eran recitadas, cayían postrados al suelo llorando mas los siguió una generación que descuidó la oración y siguió sus propias pasiones esos estarán abocados a la perdición salvo quienes se arrepientan crean y obren con rectitud pues esos entrarán en el paraíso y no serán tratados injustamente en lo más mínimo Entrarán a los jardines de la eternidad que el Clemente prometió a sus siervos quienes creyeron en ellos a pesar de no haberlos visto. Ciertamente, la promesa de Alá se cumplirá. No escucharán allí vanalidades, sino que solo escucharán saludos de paz y recibirán sustento mañana y tarde. Ese es el paraíso que concederemos a aquellos de nuestros siervos que teman a Alá, obedeciendo sus mandatos y absteniéndose de todo lo que prohíbe. Y el ángel Gabriel dijo a Muhammad: Solo descendemos por orden de tu Señor. A él pertenecen los asuntos de la vida eterna y de la vida terrenal, y lo que sucede entre ambas. Y tu Señor no se ha olvidado de ti. Él es el Señor de los cielos y de la tierra y de lo que hay entre ellos. Adórenlo, pues, solo a él y sean constantes en su adoración. ¿Acaso conocen a alguien como él? Y el hombre que rechaza la verdad y no cree en la resurrección dice: "Una vez esté muerto, resucitaré". ¿Acaso no recuerda el hombre que lo creamos con anterioridad? cuando no era nada por tu señor oh muhammad que los reuniremos a todos el día de la resurrección incluidos los demonios y los congregaremos alrededor del infierno de rodillas luego extraeremos de cada grupo de aquellos que negaban la verdad a los más rebeldes contra el clemente y ciertamente Sabemos quiénes merecen más arder en él, y todos deberán pasar sobre él. Este es un decreto de tu Señor que se cumplirá. Después, salvaremos a quienes teman a Alá, y dejaremos que los injustos que negaban la verdad caigan en él y permanezcan allí de rodillas. Y cuando se les recitan nuestras claras leyes, el Corán quienes rechazan la verdad dicen con arrogancia a los creyentes quienes poseen las mejores moradas y los mejores lugares de encuentro donde nos reunimos para hablar de nuestras cosas nosotros o ustedes y cuántas comunidades no destruimos con anterioridad a pesar de que poseían más riquezas y una mejor apariencia di oh muhammad que el Clemente conceda más tiempo a quienes están extraviados para que prosigan en su extravío hasta que vean lo que les fue prometido el castigo o la llegada de la hora final entonces sabrán quiénes estarán en la peor situación y quiénes tendrán los refuerzos más débiles y habrá aumentará la fe de quienes se hallen bien guiados y las buenas acciones que perduran Obtendrán una mejor recompensa por parte de tu Señor. Y quienes se las realicen, tendrán el mejor final. ¿Has visto, oh Muhammad, a quien niegan nuestras aleyas el Corán y dice: Seguro que me serán concedidos riquezas e hijos cuando sea resucitado? ¿Acaso has tenido acceso al ghaib y sabe lo que le sucederá? O se lo ha prometido el Clemente. Por supuesto que no. Registraremos lo que dice y aumentaremos su castigo. Y heredaremos los bienes e hijos que dice, y comparecerá ante nosotros el día de la resurrección solo, sin riquezas ni hijos que lo ayuden. Mas, a pesar de ello, los idólatras de la Meca adoran otras divinidades fuera de Alá para que intercedan por ellos ante él pero en vez de interceder por ellos las falsas divinidades negarán que los adoraran desentendiéndose de los idólatras y se volverán contra ellos el día del juicio final no has visto oh Muhammad que hemos enviado a los demonios contra quienes rechazan la verdad para incitarlos a realizar malas acciones No tengás prisa en que sean castigados. Ciertamente llevamos la cuenta exacta de sus acciones y de los días que les quedan para recibir el castigo. Ese día, el día de la resurrección, reuniremos a los piadosos ante el Clemente, como si fuera una delegación distinguida, y conduciremos a los pecadores que rechazaban la verdad hacia el infierno, sedientos. Sólo obtendrán la intercesión aquellos que reciban el permiso del clemente. Y dicen algunos, El clemente ha tomado para sí un hijo. En verdad, han dicho algo gravísimo. A punto han estado los cielos de rasgarse, la tierra de abrirse y las montañas de derrumbarse, por atribuirle un hijo al clemente cuando no es propio de su grandeza tomar un hijo para sí todos los que se encuentran en los cielos los ángeles y en la tierra los hombres y los jinn comparecerán ante el clemente como siervos suyos y ciertamente él conoce a cada uno de ellos y lleva la cuenta de todos y todos se presentarán ante él el día de la resurrección solos sin riquezas ni hijos que los apoyen. Ciertamente, el Clemente depositará amor en los corazones de quienes crean y actúen rectamente. Y te lo hemos facilitado, el Corán, en tu propia lengua, para que mediante él anuncies buenas noticias a los piadosos y adviertas a un pueblo que se ha desviado de la verdad y cuántas generaciones destruimos antes de ellos acaso puedes encontrar a un solo individuo de ellos u oír el más mínimo murmullo de su parte